Elena, por favor muchas gracias vamos si a seguir el principio de la imparcialidad a ver, esto significa que el mediador no puede manifestar preferencia por la postura de ninguna de las partes, ya y a ver, y esto es, les reitero es esencial para que la mediación pueda funcionar, ya si el mediador se muestra parcial, o sea se anderiza por la postura de una de las partes ¿verdad? En el fondo se transforma en un defensor de la parte más débil O en un asesor de una de las partes ¿Ya? Por lo mismo tampoco el medidor no puede tener un poder de asesorio Porque si en un juez árbitro ¿Ya? ¿Qué lo que quiere decir? que eh, eh, eh, Esto, ¿verdad? ¿ah? Que yo sea neutral, que me pueda manifestar Y que las partes me perciban en este carácter ¿Ya? Porque aquí también es importante, ¿verdad? ¿ah? más que el mediador se esté convencido que es imparcial lo importante es que las partes lo perciban en tal carácter ¿ya? ¿qué ocurre si las partes perciben que yo, por ejemplo, una negación entre Milena y Aguirre, su compañero? Eh, yo estoy cargado acá, los dos acá, los místicos ¿qué es va a pasar con a confiar en el trabajo que me va a desarrollar o no? no ¿verdad? Claramente no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en ese caso ella naturalmente que se si empieza a ver que yo me estoy cargando para para el lado de su compañero, no y lo tengo le estoy dando un trato ¿ya? Lo que hice eh, lo que decía este, este chico que está acá eh, referente a, a la mediación que se tú en, en el fondo del CN no pueden ir más de 30%. ¿Ya? Es obviamente yo si yo veo que la parte redactores están derechando Yo no voy a la obra, no voy a confiar y por lo no tanto lo voy a abrir, no eso lo regla la ley, por lo que eran, en familia, por esto, ¿y si el mediador lo dice así, igual sería imposible? Es que, a ver, es, es si yo le digo, mira, no, habitualmente en estos casos lo que se pacta, porque es una cosa lo no digan a ellos, uh -huh. una cosa lo que ellos pactar. Yo puedo decir, mira, regularmente en estos casos, un montón que me ha esto, puede fijarse a Cuando el lick speaker por Santa que la venta, bueno, que ahora las personas piden gluten. Sí. ¿Ya? ¿Desde cuándo? Eso tal desde cambió la ley de la, la ley la eh, esta que está del Soto, Soto, nacional de dolor. La como los cambios que está eso fue eso. ¿Ya? ¿Ya? Eh, de alguna forma que un, un mecanismo de, eh, de ¿Sí? vale, yo, igual no de esta idea. no me parece, el tema nada Fijar la pensión de UTM ah, un problema ¿Por sí, Porque los sueldos están fijados peso sí. La UTM sube todos los meses un poquito Y la UTM sube todos los meses, ahora que no veas sí. Pero igual sube, sí. entonces igual es un, es un, es un problema eh, eh. Ahora, claro, evita todas las cosas digamos, de eh, no tener, que que año, que casa, mes, tener que pedir Cada año, cada seis meses, tener que pedir reajuste de la pensión sí, Claro, entonces igual eso evita ese problema, ¿ya? Eh, pero también tiene ese otro, ese otro eh, inconveniente. ya Entonces para que yo sea efectivamente neutral, ¿ya? yo tengo que las partes me tienen que percibir en ese carácter. ¿ya? Y aquí lo más relevante es que si yo esté convencido que son neutral es que justamente las dos partes me perciben, ya Así. Y por eso el mediador tiene que ah, eh, está obligado a honestar cualquier hecho que él cree que pueda afectar su imparcialidad. ¿Ya? En materia de mediados instrumentos establece acá la obligación general, es la obligación de a, ser imparcial en relación con los participantes, debiendo obtener, de promover cualquier actuación que comprometa esta imparcialidad. Y aquí lo repito lo que manda es la percepción de las partes, no lo que el mediador dice ya por pues, claro, yo puedo sentirme por ejemplo a, si va a su compañero de, de campaña a hablar conmigo eh, eh, y le digo hoy va a mediar ¿verdad? y la parte sabe que fue mi alumno oh, está, eh, ah, está, está cargado está los a los lados <ríe> con Mon Raúl eh, claro, yo perfectamente puedo saber, yo de estar convencido si él va a mediar conmigo yo lo voy a tratar como trataría de cualquier otra persona, pero perfectamente tal vez podría pensar que oye, que tiene una relación previa y puede tratarme tratando de favorecerlo a él. Por eso ¿Sí? es importante que la, la imparcialidad tiene que ser vista con los ojos de la espalda, no en base a lo que el mediador crea. Bueno, ahí tengo la obligación y por eso esta materia está muy bien regulada en el derecho norteamericano. ¿ya? Eh, en el cual totalmente esta universidad se tiende a que es una universidad fundamental. Porque la verdadito, parte del poder del medor depende fundamentalmente ¿ya? de que yo totalmente me pueda eh, me pueda mostrar poner parte con la parte. Si la parte cree que yo no soy parcial no de un deficiente de mal seguridad. ¿No? Que por esa razón justamente a ah, eh, que si yo estimo que hay una, una causa que puede afectar mi parcialidad, yo tengo la, la obligación de poder ratizar el caso, o lo menos manifestar las partes mías que eventualmente me puede afectar este problema. Entonces, ¿quieren que yo continúe mirando el caso? Si las partes me dicen, sí, ok, no hay ningún problema, ah, yo puedo continuar con el caso. ¿Ya? Pero en materia de medición familiar, si esta obligación, yo tengo que abstenerme de ejecutar cualquier ah, eh, actuación que pueda realizar comprometer mi parceria es eso. Y, si ustedes ven acá, estas son las causas por las cuales la ley dice que yo pierdo mi imparcialidad. Para el texto, ya he prestado servicio de carácter profesional. Pero la imparcialidad es para que se sienta en concreto. Que otro hecho claramente puede afectar mi imparcialidad? Percibir algún tipo de remuneración Ya, ahí está Para haber prestado el servicio mm. ¿Qué otra cosa que no está ahí Que puede hacer que yo no sea imparcial en Con las partes? ¿Un soborno? Ya, un soborno podría ser ya, Que tenga reciban alguna y... ¿Qué le pasa a la externa? ¿Quién le caiga mal una las partes? Amistad o una amistad manifiesta, ¿no es cierto?, que es una fauna causal implicarse implicancia eh, en, en materia rosal, ¿verdad? ¿no? La amistad o una amistad manifiesta. Entonces, ahí ustedes ven, ustedes cumplen Por ahora yo no podía sacar por la declaración jurídica del, del, del, del año anterior. Esto que yo tengo el deber de poder de poder eh, promover cualquier actuación que pueda afectar mi normalidad. ¿Ya? ¿no? Una obligación similar también establece, digamos, a, eh, que un poquito mejor, diré yo, es la que establece en la en materia de mediación familiar. ¿Ya? El mediador también tiene esta obligación, en el acuerdo del artículo 4, de actuar con objetividad, cuidándonos, favorecer o privilegiar a una parte en percusión a la otra y respetar el principio de prioridad consagrado en la legislación. ¿Ya? O sea, yo tengo que también tratar, y esto lo repito, ¿ah? ¿eh? si por alguna razón eh, yo, mi imparcialidad está comprometida eh, yo tengo que abstenerme justamente de, de comprar con el caso ¿ya? acá la ley dice justamente que el mediador puede en este sentido puede proponer bases de acuerdo a eh, si cuando los pertinente yo creo que la correcta interpretación de esta norma va en, en el siguiente sentido ¿ya? de que solamente yo voy a poder ejecutar esto eh, en la medida ya de que las partes me pidan que yo justamente haga propue una propuesta de acuerdo ¿Ya? si ambas partes con un acuerdo, mira, ¿sabes porque usted no nos ayuda? y usted propone que nos ayude yo en ese caso no veo inconveniente pero yo por mi sola voluntad creo que a, eh, sí, sí, muy porque... claro, porque eventualmente si la solución le acomoda más una de las partes yo podría haber comprometido mi, mi personalidad si en cambio las ambas partes de una guarda me lo pillen, ¿ya? Y la solución que yo lo no ponga no es no veo ningún inconveniente para poder continuar. ¿Ya? Vamos a ver otro principio que es la confidencialidad. A ver, en general en virtud de este principio también impone una carga tanta a las partes como al medidor de poder guardar reserva de todo lo visto y escuchado durante el proceso de mediaso. ¿Ya? ¿Ya? Eh, y lo que se me entiende acá, justamente con este principio de la confianza de vida, eh, es que, eh, que también se puede extender, como está indicado acá, el contenido del acuerdo, de lo mencioné, y puede poder justamente facilitar un diálogo más abierto y franco entre las partes. ¿ya? Porque si eventualmente yo sé que cualquier cosa que yo diga o información que yo comparta me la van a poder sacar posteriormente a un pleito, difícilmente yo voy a estar dispuesto a poder compartir información. Y recuerda, para poder llegar a un acuerdo colaborativo, es fundamental que las partes compartan información. ¿ya? Y en ese sentido la confidencialidad ayuda en esto. Además también, eh, como está indicado aquí en el último punto, ¿ah? la confidencialidad puede ayudar a lograr acuerdos que de otra manera no se lograrían ¿ah? si no existía esta confidencialidad. Y acá está lo que yo les mencionaba, el efecto de precedente. ¿Ya? Particularmente los litigantes institucionales, cuando definen si van a llegar a, a un acuerdo, un banco, la compañía de seguro, no solamente ven para de, eh, valorar la posibilidad del acuerdo a los antecedentes propios de cada conflicto, sino eventualmente también van a ponderar cuál va a ser el impacto que este acuerdo puede tener, por ejemplo, en futuros casos similares que estamos viendo ahora. ¿Ya? si la, la parte por ejemplo que el llegar a acuerdo rápido puede tener un impacto negativo en los futuros casos ¿ah? probablemente el indicante promocional se va a ver eh, inhibido de llegar ahora este efecto precedente también lo podemos evitar si justamente extendemos a la confidencialidad a, eh, lo extendemos al contenido del acuerdo ¿ya? y por eso permite llegar a acuerdo que en otro sentido yo no llegaría ya Porque eventualmente voy algo que me pone y él está acuerdo con esta, con esta persona en este caso y no, no quiere llegar a acuerdos conmigo. Entonces, por eso también eh, esta confidencialidad también puede ayudar en, en, en, en ese sentido. en caso de que no se respete en Ya. Ahí está la, la respuesta. Bueno, usted. usted me está ahí eh, ya. Usted está ayudando acá. A ver, eh, la vulneración de este principio la confidencial es tanto en materia la de la ley de familiar, como el tema de la médica, la sensación es la misma, tal se hace a sensorar con la pena del artículo 247 del Código Penal, que en todo caso es una inspección bien reducida al presidio menor a su grado mínimo, o sea, es una pena nada, infla, ya, eh, pero igualmente una inspección penal, ya, Ahora, ojo, esto, este deber de confidencialidad afecta a cualquier persona que participe de cualquier modo en la mediación. Si yo invito a alguien como un, un tercer experto, también tiene, eh, y él participa en una audiencia, no puede revelar los antecedentes que están dados en Yo, por ejemplo, les podría contarme, oh, les cuento en la mañana, en la iglesia, en la, en la, y el hombre de tantito, y o se van a dormir con doble la mediación. Ahí automáticamente me estaría comentando y me estaría más encima grabado acá. Dado por culpa a Milena y acá es un que me graba en la clase. Pero también vamos a ver que materia de mediación familiar ¿verdad? este eh, regla de la confidencialidad tiene una excepción. ya Y aquí el caso justamente que eh, el mediador toma conocimiento de la extresa de situaciones de maltrato o abuso contra el niño o niña de adolescentes o de capacitados en ese caso talmente, que esto, ojo, no estaba en el texto original de la ley que se pero en ese caso aquí la, la ley establece una excepción a esta confidencialidad básicamente para poder proteger el interés de los de niños niñas de los adolescentes ¿de qué forma se denuncia? claro, primero podría denunciar no ¿ya? Pero, ahora, dígame eh, dice, ¿podría denunciar? ¿Y qué pasa? ¿Eh? ¿No está obligado a de denunciar? Ah, no está obligado a denunciar, pero podría denunciar. Sí. ¿Ya? No está bueno. Si yo tomo, yo tomo, por ejemplo, aquí me entero que alguien fue abusado sexualmente tengo la, la obligación de, por estar en un establecimiento, por estar tengo la obligación de denunciar. Sí. Bueno. O la gente que está en un establecimiento de salud también. ¿Ya? Tiene obligación de, de hacer denuncias. Pero quiero que se quiera también evitar, porque también con esto, si yo no me... Me, ay, me aplicaran aquí de forma estricta el principio de la confidencialidad. Eh, justamente podríamos, de alguna forma, dejar impune una estación de, de abuso o maltrato. Ahora, lo que yo he hecho de ver en esta norma, es que hace referencia solamente a niños, niñas, adolescentes y discapacitados. Pero no hace referencia justamente al maltrato de una persona mayor de edad. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, claro, yo entiendo que aquí lo que se quiere proteger, a ver, ejemplo acá, lo que se quiere favorecer esto es el interés seguro de los niños, ¿ya? Pero creo que también pudiera haber merecido, pues también, haber empleado esto un poco más y haber incorporado también casos de eh, abuso o maltrato por una ¿ya? Particularmente tomando en cuenta la cifras que tenemos en Chile de femicidios, ¿ya? Que cada año crece, ¿ya? y muchas veces también una denuncia temprana podría ayudar, no quiero que lo elimine pero podría llevar a contribuir a poder eh, mitigar este, este, este, este tipo de casos ¿ya? en materia de la mediación por una taxis médica también el, el principio del rapido de confidencialidad es el mismo pero en este caso el artículo 51 del ley 19.966 establece una excepción distinta ¿ya? Se me, no establece la... a ver si yo en el contexto de, de una mediación normal praxis médica, tomo conocimiento de un caso de abuso maltrato ah, no tengo, la, la excepción no está en contacto, yo no podría denunciar aquí la excepción va en, en otro sentido se refiere justamente eh, a la excepción va a todos los documentos que las partes acompañan al proceso de mediación, lo que posteriormente puede retirar y utilizar una excepción ¿Ya? a ver yo he indicado que los casos de la taxis médica es fundamental para que se puede discutir promestuosamente un no acuerdo y el hecho de las partes de intercambio de información ¿Ya? si yo simplemente le digo en a la otra parte a la, a la clínica o al médico que está detrás de la clínica y el médico y la compañía de seguro hoy ya sabe que tengo un error me dejó mano operada pero si no acompaño ningún examen un informe de un examen médico ¿ya? o algún protocolo digamos de atención que diga efectivamente que refuerce el hecho de que yo cometí un acto de maltráxido la compañía de seguro eh, no va a autorizar el acuerdo derechamente ¿ya? por eso también, imagínense ahora si este, este documento este informe este, que el eh, certificado médico ¿ah? o la BICICI ¿ah? fuese un elemento esencial para poder eh, eh, posteriormente probar la práctica, ya y no obtuviera la excepción. Yo no lo podría, tendría, tendría un temor fundado a en la mediación, porque eventualmente el no lo podría, si fracasa la mediación, no, podía, no lo podría acompañar en los peces. Entonces, en el fondo, quiero es que queda en la mediación familiar? ya quiero que queda cubierto con la confianza Es todo el intercambio verbal que se ve entre las partes del mediador y cualquier otra persona que comparezca a este proceso. ¿Ya? Pero si yo acompaño el resultado de examen a mi eh, crisis médica o a, algún, o a otro informe médico, eso lo puedo, utilizar, lo puedo retirar del proceso acompañarlo a, a, a, a un posterior aspecto sin ningún tipo de inconveniente porque está expresamente aceptado. ¿Ya? Esto también por esto podría ser una buena pregunta para el examen. A ver, en cuanto interés superior del niño, aquí también esto aplica solamente a la mediación familiar. ¿Ya? A ver, ustedes ya deberían saber, si tuvieron un asistente, bueno, van a tener, le recomiendo tomar el ramo de procedimientos de familias con el profesor Parra. ¿Ya? En otro semestre que probablemente lo vamos a tener haciendo clase acá en el que es un juez de familia de, de, de, de Concepción. Excelente docente. ¿Ya? A ver, dentro de la proyección del interés superior del niño, también es un principio de procedimiento en materia de tramitación a materia de familia, ¿ya? ¿Cómo esto se va? ¿En qué se va? ¿De dónde viene este principio? Viene del artículo 3, está consagrado el artículo 3 número 1 de la Convención Internacional de Derechos del Niño, ¿ya? Que establece justamente que en todas las actuaciones, tanto de áreas públicas o privadas, una consideración esencial a tomar en, en cuenta será esto del interés superior del niño la convención no define ni nuestra legislación local no define que se entiende con esto del interés superior del niño ¿por qué? porque que queda entregado a la autoridad de la jueza que en el caso que se entiende por esto, ¿ya? pero en virtud este principio justamente la ley dice que el mediador valerá siempre porque se tome en consideración el interés superior del niño y niña o ¿ya? ¿ya? Y por esa razón, por este principio puede permitir mitigar la neutralidad del mediador con tal de poder proteger gente interés. ¿Ya? O sea, de alguna forma, si, eh, eh, el mediador que mencionaba a su compañero, que de alguna forma trató de meter su más allá de la cuenta, podría dar de, de fundamentar su intervención en eso, en el hecho que se tome en consideración el interés seguro del niño. ¿Ya? Ahora, que igual que su termo y y decirle, mire, usted no puede ir a un acuerdo por menos ah, me parece que ah, traspasó claramente ¿sí? ya lo mismo también el mediador tiene la facultad, lo que dice, que tiene la facultad de poder de poder citar a un menor de edad, pero sólo cuando yo sea estrictamente necesario ya, salió o sea, yo no poner, en, en un tema de alimentos no. a ver, la poniendo al menor ¿qué sentido tiene que yo citar al menor? Que ¿tú estás de acuerdo con esto? Pero probablemente necesitamos mediante un tema de cuidado personal. Podría tener, o en relación a directa regular podría haber sentido que el pudiera aceptar ese error, pero naturalmente tomando todos los resguardos para no vulnerar sus, sus derechos. Profe, pero ¿sería diferente, por ejemplo, en el caso que se estuviera eh, sí. revisando alimentos con respecto, no sé, un joven de 19 años, 18 años? Ah, no, ahí no se aplica, no se aplica porque ya no es niña. ¿Y en ese caso qué se aplica? No, no, es que ahí es el principio de, de, de interés sobre el niño en Zapica, porque solamente se aplica quienes son niños, de acuerdo a la, a la convención que son niños, toda persona mayor de 18 años, ¿ya? Si otra persona, si hay alimento, hay una situación mayor de edad, esto no que han dicho? A ver, eh, ahí, y en ese caso lo no tendríamos un no, no fundamento para, para hacer eso, o sea, para poder Dios discutirme más allá de la cuenta, ¿ya? La, iglesia, la, la convención y la ley define que entendemos por esto el interés superior del sin embargo hay algunos fallos de la corte interamericana que lo que nos dicen ¿ya? que el, el interés superior del cubre el goce integral ¿ya? de los derechos que consaga la convención internacional en favor de los niños ¿ya? y lo que esto es también, pues en particular cuando quieren aplicar este principio puede, a muchos pues lo citan para poder eh, fallar causa en materia de familia el propio pues que en el caso en concreto Tiene que determinar ¿ah, eh, El alcance de este principio ¿Ya? Pero no solamente, repito, un principio En materia de procedimiento, sino también está consagrado acá eh, En esta materia Vamos a ver ahora Nos queda, nos queda un poquito nos queda, Vamos a ver esta lámina 32 ¿no? Por lo estamos ya en la lámina eh, eh, eh, eh, eh. 25, sí, ¿no es cierto? Sí nos quieran nos quieran sin con amenazas más vamos a tratar de hacer breve para terminar a las 9:20, 9:30 más tardar, ¿ya? ¿Cuál es uno de aquí? ¿Cuál será el actor principal dentro de Entronement? ¿El, el actor principal. O él las parte. Exactamente, ¿no? cierto? ¿Ah? aquí el mediador tiene un rol vamos a ser secundario, no es el actor principal ni por mucho ni, eh, ni por mucho, el mediador simplemente cumple esta función de sobre este tercero neutral que de alguna forma ayuda a las partes que cancelan el ¿Ya? vamos a ver la lámina siguiente no voy a referir al rol, de rol del abogado también un rol secundario y que lo vamos a desarrollar en la lámina siguiente ya en cuanto a los tribunales de justicia eventualmente sobre todo en, en, en algunas áreas pueden tener a, eh, un cierto rol dentro del contexto de la mediación <tose> <tose> fundamentalmente este rol yo diría que se puede eh, darse en, en dos ámbitos ya particularmente cuando estamos hablamos de la mediación intrajudicial para poder derivar casos a de media ya cuando veréis, contempla la posibilidad de que después pueda derivar caso de eso ahí podríamos tener un rol de los tribunales. y en segundo lugar también cuando están la, la materia media es una materia de interés público o interés colectivo ya para Para evitar que las partes lleguen a acuerdos que de alguna forma contradigan este interés público, ya el legislador establece que la, para que el acuerdo tenga valor, como ocurre en materia de familia, ese acuerdo tiene que ser homologado o tiene que ser aprobado por este tribunal. O Se llama vale decir, la función más relevante, creo, a mi juicio, a, que tienen los tribunales, es de cumplir la función de control de legalidad de los acuerdos. ¿Ya? Lo que se quiere evitar, por ejemplo, en materia de familia con este control, es que eh, se puedan llegar a acuerdos que, de alguna forma, vayan en contra de normas imperativas o prohibitivas que están en la ley. ya Vamos a ver que en materia más malpraxis médica, la regla general, es que pues juez no, no tiene que ser sometido a la aprobación del tribunal. ¿Por qué? Porque normalmente esos acuerdos afectan los intereses particulares de las partes. ¿Ya? Y el tribunal ahí no no no hay una justificación para que ¿verdad? el tribunal tenga que aprobar previamente el, el, el acuerdo para que tenga o Como en materia de familia, está involucrado el interés colectivo, eh, ahí tiene sentido. Veamos ahora el rol del, del abogado en la mesa, que un poco lo me interesa eh, revisar con ustedes. ya Ver, esto es un tema justamente que ha sido altamente debatido, particularmente yo les diría a, aquí en Latinoamérica se ha discutido bastante ya ¿Por porque porque en general hay una opinión ¿ya? yo les diría incluso que está en el, incluso dentro del ámbito del mismo los mismos tribunales ¿eh? eh, en cuanto a que el rol que juega el abogado eh, en este tipo de, de, de casos ¿ah? en materia de mediación puede ser un rol negativo porque se asume justamente que todos los abogados tienen un comportamiento competitivo. Ustedes preguntan a los trabajadores sociales, a psicólogos, generalmente les van a decir que el abogado es un estorbo en la medición. O sea, por esa razón, en materia de familia, ¿verdad? en materia de familia, un curso cuando las dos partes llegan con abogado en, en la mediación licitada, se nos están para Eso es absolutamente ilegal. Si las dos partes están con abogados abogado, las partes mediadas no tiene facultades para Pueden privar que las partes comparezcan con su abogado ¿ya? Si va una sola con un abogado, podría ser el tema discutible como lo vamos a ver la línea Pero si las dos un abogado, mayor valor se puede corregir. ¿Ya? De hecho, activamente eso ocurría. Luego ¿Sí? salió un instructivo del Ministerio de, de que reconocía que las partes tienen derecho a comparezcan ambas. Si van ambas con abogado tienen derecho, el abogado puede estar presente en la audiencia de eso. ¿Los abogados intervienen? Eh, tiene un rol secundario, parce, lo que rol de es dar sol. ¿Verdad? Porque es tan Es difícil, ¿cómo cómo? <risas> es que, a ver, el, el, el, el abogado tiene que cumplir, es ¿qué le función cumplir un asunto sobre el Pero yo no puedo estar la la de la parte con el abogado por no, reglas okay, generales. Okay. ¿Ya? ¿Y si, le ver, eh, ¿Y si le dejaron. A ver, eh en materia de mediación de formar praxis médica las partes sí pueden comparecer de un abogado o un tercero con facultades para poder transigir ya no necesariamente tiene que ser abogados pero la facultad ¿no? pero me diría que las partes tienen que comparecer personalmente yo no puedo retorgar un mandato a, no, tú no lo puedes retorgar a mí para que yo vaya a una audiencia ti. o sea, tú tienes que ir y, sin percuso que tú puedas yo te puedo acompañar ¿Ya? pero no. la parte tiene que directamente porque la parte la que está sometida es la mediación ¿Ya? a ver, esto en general yo diría que el rol del abogado va a depender mucho también del estilo de, de, de negociación que tenga la abogado si tiene un estilo competitivo, obviamente va a ser un pero en general creo yo que el abogado puede poner un rol tremendamente positivo en este tipo de mediación. ya o sea, la mediación en general Porque también muchas veces la parte puede que no confíe en su contraparte, o sea, esté afectado por el sesgo de la devaluación reactiva. Pero si sí confía en su abogado. Si el abogado le dice, mira, el acuerdo que te propuso la otra parte? No es malo. ya En ese caso, la parte pudiera estar dispuesta a aceptar ese acuerdo. ya Que se lo únicamente la otra parte, lo podría reaccionar. ¿Puede estar solo una de las partes que ha provocado en la mediación y la otra no? No. Yo le diría, la respuesta general es no. ¿Por qué? Porque ahí se produce un problema de desequilibrio de poder ¿Ya? ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Ah, eh, si una parte cuenta, carece de asesoría legal. ¿verdad? Yo le diría, yo le diría, sorprender la audiencia, a la parte que viene, no, si un abogado, mire usted, que me ha hecho comparecer con la asesoría de detrás, ¿ah? y vamos a sorprender la audiencia para que usted pueda comparecer con su abogado ¿ya? pero además yo que uno puede hacer una segunda cosa, que es lo que vamos a ver a continuación yo también le podría decir aparte mire, salvo nosotros, sí. pudo, usted actualmente puede renunciar a, a contar con, eh, a sobrevivir el trabajo. ¿ya? usted se lo hace, usted lo hace bajo su propia responsabilidad profe, yo me voy a ¿Se puede, ¿se puede comparecer con su abogado? Con, con la medición Eh, a ver, es que lo que ah. pasa es que hay técnicas en lo que se denomina más que mediación, que la práctica es mediación, en la expresión del trabajo la conciliación okay. tiene parte poder para con la boca, es el eh, pero ahí más bien una conciliación porque ahí el inspector del trabajo tiene un rol bastante más, más o sea, la, tiene un rol más, no tan neutral ¿ah? quien muchas veces también está, está más cargado dado al lado del trabajador ¿ya? ¿ah? Claro, están ahí, bueno el es que principio justamente de materia laboral es proteger el interés básicamente del trabajador ¿verdad? por eso en realidad no se la denomina técnicamente no, yo diría no es una mediación donde hay mediación si sí, es en materia de conflictos colectivos ¿lo que se resuelve en la mediación tiene carácter de cosa ajustada? así es sí, eso también eh, a ver, eh, en el caso de la mediación por no crisis médica va a estar con la sola firma de la transacción de la mediación, que es lo mismo, el contrato de transacción para que se sea ejecutable, ¿ya? En cambio, ¿ah, eh, en el caso de la mediación familiar, para que el, el acuerdo tenga valor, ¿no? tiene que ser aprobado por el tribunal, y el tribunal lo va aprobar en todo lo que sea contrario a esto, ¿ya? ¿Y eso también te acuerda título específico? Perdón, claro, sí, por supuesto, ¿verdad? porque es la transacción aprobada, ahí la, la resolución tribunal es el título ejecutivo ¿Ya? ya a ver, ¿qué rol juega el abogado en la, en la, en la mediación? los repito, un rol básicamente de acompañamiento, de asesoría antes del inicio de la, de, la, de, la, de la mediación lo que fundamentalmente tiene que ser el mediador es poder preparar el caso para ser sometido a eso y es un poco lo, lo que nosotros veíamos de poder preparar la negociación, ¿se acuerdan ahí? Yo tengo que ayudar a mi cliente a, a, a, a poder la información necesaria para que pueda preparar su caso para ir a mediación. Determinar a, eh, cuáles son los conflictos eh, relevantes, a los intereses, a eh, ayudarlo a desayar opciones, etc. Y también tengo que preparar al cliente. Porque muchas veces las personas que se bien no tienen idea de lo que es la mediación. Yo realmente he llegado gente que piensa que cuando me deciden una de mi mediador... Yo soy una especie como de defensor del paciente, y ahí cuando les voy, les, les voy a explicar, oiga, si yo tengo un rol neutral, bueno, entonces, ¿para qué que usted me tiene que defender No, mi defensor no es un funcionario. Entonces, muchas veces también, el abogado tiene que contribuir también de explicarle cuál va a ser el rol que juega el mediador, cuál es el rol que tiene, la cómo se va a distribuir la pega también entre, entre el abogado y la parte, mente el abogado va a tratar los aspectos vinculados al tema jurídico en la parte ¿verdad? tendrá que discutir o negociar los aspectos de eso ¿ya? pero es importante porque si yo la parte va a una mediación y tiene una, una cree que la mediación es algo distinto a lo que realmente es se ha producido un efecto de, de frustración ¿ya? por eso vamos a ver durante el desarrollo de la mediación el rol del abogado es meramente secundario o si sea, tiene negocio a las partes ¿Ya? lo que no puede ocurrir en la mediación es que ya saben, eh, señores, se callan les hablar a mí, yo soy el especialista ¿verdad? ¿ya? a ver, normalmente el abogado ¿qué que tiene que guardar una serie de este uso? el abogado negocia o ve los aspectos jurídicos del caso y el cliente tendrá no que negociar los aspectos de hecho porque particularmente va a ser quizás quien mejor conozca a la, la situación práctica que estamos negociando la reglajezca el abogado también, reglajezca el acuerdo. ¿ya? Es también el trabajo la reglajezca. Yo no puedo, muchas veces también, los repito, en mi caso, mediador eh, de salud, algunas veces me piden que yo reglajezca re el acuerdo. Esa es la, la la del flot. Si están contratados, el, oye, ustedes, pues, ustedes llegan a un acuerdo. ¿No? Yo no puedo ayudar, ningún problema. Y también, naturalmente, pegar al abogado es el control a, eh, de que los acuerdos se cumplen, ¿Ya? le paga las partes claro es que va depende no va a depender eh, en, eh, en materia de familia ¿ah, está el sistema de mediación digital que es gratuito y ahí la mediación es pagada por el estado ya cuando no califica para mediación eh, licitadas ahí tienes que pagar las partes y en materia de salud vamos a ver que cuando es contra un prestador privado lo pagan las partes cuando la mediación es contra un prestador público se paga lo paga el estado ya pero ¿Cuáles son las etapas del proceso de mediación? Yo les diría que aquí tenemos que distinguir justamente a yo lo siento Y hasta aquí vamos vamos, vamos, a, vamos a llegar. ¿Ya? Hay que distinguir lo que es la fase de preparación del proceso de mediación de lo que es la fase del desarrollo. La preparación es la misma, es preparar el proceso mismo de mediación. ¿Ya? Si me gusta la óptica del mediador, cuando yo quiero preparar el proceso, yo tendría que probarme el caso. Leer el diseño data, ¿ya? ver la parte ambiental donde voy a desarrollar la mediación ¿ya? y la preparación de las partes que se hace a través del denominado discurso de apertura yo cada que el inicio de la mediación tengo que explicarle la parte de aquí la mediación consiste en esto ¿ah? está sometida a estos principios básicos de la, de, de... siempre me toman yo en alrededor de 10 minutos puede hacer este discurso apertura para asegurarme que las partes entiendan aquí, va a, va a que van a estar sometido luego el desarrollo de la mediación lo digo, no hay normas de procedimiento en general aplicables al caso ya pero en general las mediaciones se pueden desarrollar en, en, en dos grandes formatos una una primera son las sesiones conjuntas, en la cual están el mediador y ambas partes en conflicto y diría que la regla general toda mediación del ciber si en general, mediante una, una sesión conjunta en las dos partes más el mediador Ahora, ¿podría que ser una, una, una mediación de una asesión individual? quiero eh, ver, ¿qué es lo que es una asesión individual con Cactus? Un cactus, cactus eh, es eh, una asesión en la cual el se reúne ¿verdad? con una de las partes de forma separada. Se reúne con cada una de las partes de forma separada. ¿verdad? Ahora, esto muchas veces también... Eh, eh, a ver, yo reunirme o pedir una reunión individual con las partes si quiero trabajar, por ejemplo, que hay una parte muy pendiente en cuanto a... Eh, quiero no cazar exactamente cuáles son eh, el, los intereses que tengo yo puedo tener con ella para poder ayudarla a que eh, de alguna forma descubre cuáles son sus intereses en el caso o tiene justamente una, una, una pretensión demasiado desmedida yo también puedo tener, tratar de tener una reunión con ella para también tratar de hacerle ver Manito, manteniendo de neutralidad que eventualmente quizás tiene que realizar su estudio pero esto es, o sea el mediador tiene estas dos formas ahora, una relación a una parte le ofrezco una sesión individual automáticamente un tema de igualdad tengo que enfrentar tener una sesión individual con la otra yo no puedo decir me reúno con la venena, a lo reúno termos, no quiero hablar, me reúno solamente la venena que eh, es más mochera que usted, usted, más persona ¿no? la primera está en la peleta, todos todo conmigo, conmigo, conmigo, conmigo me reúno con usted, ¿no? si me este, cuánto nos caja los chicos ¿no? eh, yo me acuerdo de mi abuela ¿no? cuando estaba por el campo ¿no? y hacer papitas fritas prácticamente tenía que apuntarlas ¿no? las papitas porque le les daba cariño. porque si uno detectaba que hay un plato que era más, más, más contundente se armaba la pata de pollo, pero ¿no? de padre son armaba ¿no? ¿no? Pero no bueno, sé, son dos formatos con los cuales yo puedo trabajar. Normalmente acá el trabajo en mediados de relaciones conjuntas un trabajo un poco más eh, más de eh, como de moderador de la discusión. ¿ya? Y yo ahora la función como un de estos presentadores de un programa político, yo voy dirigiéndola en la conversación, la voy directando, si descubro, me da la cosa, se coloca, se carnea, yo voy calmando los años, ¿ah? pero tengo una función más bien de contención de ir dirigiendo el tránsito ¿ya? en la sesión el trabajo en medio era un poco más extenso y ahí requiere un nivel de preparación de nivel individual mucho más allá ¿ya? porque ahí yo voy a trabajar temas específicos por cada una de partes ¿ya? y eso implica justamente que tenga un tiempo preparado ¿ya? porque si le digo mire a ver, usted le digo vamos a trabajar un poco algunas escenarios posibles de, de, de acuerdo si yo le digo mire a usted, Eh, ¿Cómo sería esto de poder llegar a, una, llegar a un acuerdo de una, de una forma distinta que no sea plata ah, Yo quiero claro, plaza, hasta ahí no me voy a ir con la acción individual. Entonces uno tiene para ir con un set, con batería de preguntas que uno quiere ir trabajando con las partes. ya Pero esto implica que yo también puedo ir dirigiendo la pero esto implica que también tengo que mantener mi rol neutral. Porque yo le puedo hacer la más salida, ¿verdad? ojo el eh, la zona individual el medidor, también está cubierta por la confidencialidad y yo en general, si quiero compartir la información que ha entregado una parte en una zona individual con la otra parte debo tener los tres son de esa parte ¿ya? y ahí justamente cuando yo he tenido yo naturalmente me voy a sostener trabajo básicamente con sesiones conjuntas es muy raro que recurra a, a, a estas zonas individuales Eh, y no podría trabajar incluso con pura se vende igual no hay ningún problema no hay, no hay esto depende un poco esto permite adaptar a eh, la realidad de la a cada caso en particular ¿Ya? pero la, la, la ventaja del, del, del, del, en este caso la, si yo cuando he, he trabajado estos casos a, lo que yo creo que, que es dar constancia a, en el acta de la mediación es qué información de que nosotros vivimos en esta audiencia que autorizado compartir con la parte y ahí tendrán que anotar justamente cuál es la información que hemos autorizado compartir ¿Ya? y eso es una protección tanto para la parte como para el medio Porque ahí, imagínense, eh, si no quiero dejo constancia a eso. yo de alguna forma comparto información y hoy cuando te autorice para eso yo podría estar vulnerando el deber de confidencialidad lo que vamos a ver en la clase que viene ¿ah? es la regulación jurídica de la mediación en Chile. Eh, y repito, básicamente nos vamos a abocar a ver a ¿ah? la regulación en materia de familia, como la regulación también en, en eh, materia de la mediación en salud. ¿Ya? Así que ahora justamente vamos a... ¿Qué es? Profe, con respecto a las notas, vamos a quedar con la nota del solemne y con la nota del trabajo, ¿cierto? Ver, eh, eh, eso es un buen punto yo ahora les voy a entregar les voy a subir mañana o más tarde a los jueves les voy a subir un caso un, un pequeño trabajo ya que les voy a enviar su correo a través de Canvas les voy a entregar, les voy a enviar un caso ya y ustedes tienen que eh, responderme cuestionar en base a ese caso determinar por ejemplo cuáles son los intereses de, de, de, de las personas eh, formularme una propuesta de acuerdo etcétera ¿Ya? va a estar ahí todas las instrucciones van a estar ahí, y me voy a dar plata hasta, hasta el día 10 eh, de noviembre para que puedan entregarlo ¿Ya? O sea, tenemos el lunes el martes 7 tenemos clase ya eh, y ahí cualquier duda a mi correo es un trabajo muy sencillo son dos máximos tres planes que tienen que hacerlo se tiene que revisar y viendo justamente eso, ah, eso no les va a quitar mayor tiempo Y se va a ponderar, lo que tengo que también ver ahora es eh, hablar con el, el ayudante, tirar las orejas, ah, eh, para que me, me entregue las notas de los videos. Ahora, si no lo hacen, yo antes del 10 puede tener, se lo puede a revisar yo, se lo voy tener. ¿Ya? ¿Sería una nota 10 entonces o O sea, es que es un trabajo, más que un 10 es un trabajo, a ah, si se va a ponderar con la grabación del video que ustedes hicieron, ah, eh, se, se va a ponderar con eso. ¿Ya? ¿Ya? Ya chicos, que todos que tengan, una vamos a terminar un día un poco más temprano, a, logramos avanzar y ya nos vemos entonces el día martes de la, de la otra semana. Ya, profe, gracias. No, gracias. Chau, chau. Chau, chiquillos. Chau, chau, chau. chau, chau, chau, chau. chau chiquillos.